Nico, bueno, felicitaciones. Hicieron un gran juego. Escupí tranquilo, hoy puedes hacer lo que vos quieras, no hay ningún problema. Bueno, cuéntanos un poquito cómo, cómo fue, cómo fue el planteo y cómo se dio la cancha. Bueno, el planteo, ya me lo olvidé. Eh, la verdad que este triunfo era, era todo lo que queríamos. Eh, era por lo que venimos a trabajar desde hace mucho tiempo. Eh, venimos más de dos meses algunos, más de dos meses y medio, entrenando, acá concentrando y... Y nada, llegar a este día y, y conseguir lo que uno quiere, nada, la verdad que estamos todos muy felices, muy contentos, excitados. Eh, nada, te puedo escribir miles de cosas y que lo estamos sintiendo ahora. Se remó mucho desde atrás, ¿no? Y al final del partido se pudo dar vuelta. Bueno, capaz que fue al revés que, que el otro día, ¿no? Eh, pero la verdad que nosotros sabíamos que íbamos a tener un momento sí, empieza, nuestro en el partido, empieza. que cuando igualamos el juego eh, sabíamos que íbamos a estar en un momento... Eh, por delante eh, y creo que cuando golpeamos eh, no dejamos que, que ellos crezcan en ningún momento lo subimos con controlar y, y nada te digo con, con corazón lo, lo hemos ganado ¿Cuál fue la, la principal final, diferencia entre el partido pasado y este? ¿Ustedes como plantel mental o jugar o jugando? La verdad que es difícil no de un día para otro que a de, de pasar a hacer 40 a 10 ¿no? eh, la verdad que hemos hecho un trabajo bárbaro los entrenadores también eh, bueno. Los demás, obviamente Gutiérrez, Cruz son grandes jugadores y han aparecido, pero nosotros creo que aprovechamos los momentos que teníamos que aprovechar, eh, no dejamos que caernos en ningún momento y, y lo ganamos también un poco de, con huevo y coraje. Nico, la idea era que no jugara yo, de alguna manera. Bueno, había jugado bastante cómodo el otro día y, y cambiar, cambiar ahora el juego eh, era una de las claves, era una de las claves para nosotros, que se vayan el retiempo cuatro puntos era fue fundamental creo yo eh, y sabíamos que México lo iba a necesitar si lo teníamos apagado así es más difícil para él no que si viene haciendo 20 por en el primer tiempo eh, la verdad que fue, fue una de las claves eh, y creo que la clave también fue golpear en el momento que debe golpear la entrada la segunda entrada de los tiradores de Boz y de Selem en el último cuarto en el tercer cuarto bueno, con eso un poco sostuvimos entró empezó a entrar la bola pero la bola de ellos también entró eh, creo que ahí lo pudimos sostener ahí emparejamos un poco el partido y después te digo, o sea, creo que cuando tuvimos la oportunidad para, para ir por delante, supimos manejar el, el juego, no nos apuramos, el otro día capaz no habíamos apurado en, un, en algún momento del último cuarto, cuando no teníamos gol, eh, ahora no tuvimos gol en el primer, al comienzo, ¿no? creo que en un momento no tuvimos gol en el segundo cuarto, eh, y no, no, no nos pusimos en pacientes, no nos volvimos locos, eh, creo que tener la paciencia y... Y la mentalidad también nos ayudó mucho. Y sin mucho aporte de goleo de escola, o sea, se mantuvieron sin, sin punchos junto de él. Bueno, eh, México no le iba a dejar jugar tampoco. ¿no? Eh, la verdad que Luis, capaz de hacer punto, abre espacio para todo el mundo, ¿no? Eh, para el tiro de Selem, un tiro mío vino de Luis. Facu eh, jugó, jugó mucho tiempo libre gracias a la cortina de Luis. La verdad que en ese sentido nosotros sabemos eh, aprovechar alguno, algunos otros.. Algunos otros jugadores de, de goleo. Eh. Hoy de Liga, por ejemplo. Hoy Marco también hizo un gran partido. Eh. Se mentalizó mucho. Yo lo, la verdad que es para felicitarlo. Yo lo tuve en, el, en la habitación con él y. Lo rosqueaste toda la noche. No, no, no, lo, lo dejé tranquilo. Eh, pero nada hemos hecho un juego bárbaro y nos tenemos que ir contentos. Gracias Nico. Es la no. primera, Nico, uh, la última. No. Es la primera prueba de fuego de esta camada ahora. Puede ser este partido el comienzo de una que sea la, la primera y esperemos tener muchas más, no estos partidos se, se disfrutan mucho, quedan en, en la retina, en, la, en el cerebro de todos, la verdad, en la memoria ¿no? de, de todo el mundo y, y que estemos acá presentes tenemos que, que aprovechar.